Entonces, a ver. La verdad, vanme a saber. Deboga salir, tiene barro. Ya. Ahora, que se viene que tengo otro que haciendo. ¿Sacha, ni culpa en el baní? Llegó Kaiser. Estamos dos.